Eh, vamos a hablar de un tema que al principio lo nombrábamos y mencionábamos con Manu cuando comenzamos un poco a repasar cuáles son los temas que nos interesa tocar en el día de hoy. Y tiene que ver con un megabasurero. Hablan de que es el basurero más grande de residuos petroleros que va a existir en Catriel. Está detrás de esto el gobierno provincial y también el municipal de Catriel. Serán 300 hectáreas de basura. Y、eh, esto sorprendió a muchos, y obviamente y sobre todo a los integrantes de la Asamblea Permanente Socioambiental de Catriel. Y tenemos la suerte de estar en comunicación con una de sus integrantes, que es Natalia Castillo. Natalia, desde Viena te saludan Walter, Manuel y Ana acá en la mañana de Radio Encuentro. Buen día. Buen día. Muchas gracias por la comunicación y por darnos difusión. Bueno, acá sorpre sorprendidos, impactados, y, y bueno, contame un poco cómo están ahí viviéndolo ustedes como asamblea permanente. Me imagino que se, se enteraron de sorpresa también. Nos enteramos de sorpresa, lo tenían todo bien ocultos del gobierno. Nosotros nos enteramos días,、eh, cuando se empezó a decir lo de la audiencia pública, que era no vinculante,、eh, estaba todo muy tapado, el expediente tenía data, no tuvimos acceso al expediente, ¿eh? Tuvimos acceso porque nosotros, por otro lado, lo conseguimos, pero legalmente, como, a ver, como dice el derecho, que tenemos que tener el acceso a la información, no fue dada por parte de la municipalidad ni de ningún, ningún organismo, inclusive ni de la Secretaría de Medio Ambiente.、Uh -huh. que, Te comento que bueno que nos dan difusión porque acá en Catriz están los medios, los que manejan todo, están, están comprados aparentemente porque no nos dan difusión a todo esto.、Eh, sabemos que hay mucha plata detrás de esto, pero detrás de esto está la salud de toda una comunidad.、Uh -huh. eh, nos encontramos avasallados、eh, y ninguneados. Esa es la palabra porque Eh, se sale a decir que lo nuestro es político, no es político, yo no le veo el tinte político a esto, ya que estamos pidiendo que se nos respete esto, o sea, no tenemos bandera política, se nos trata de ningunear, de, de, de, nada. Está, está muy cuestionado este tema también porque en el expediente dice que este basurero,、eh, va a ser mega, le decimos mega porque son 300 hectáreas con m i r a s a expandirse a más. El expediente dice que l a t a r í a de más, de más hectáreas. También,、eh, lo que nos preocupa es qué pasa con el otro que ya va a estar instalado en Campo Grande.、Eh, se van a colapsar. A pocos kilómetros hay uno en Campo Grande del cual,、eh, se hizo el mismo, el mismo mecanismo. Se le dio poca difusión, la gente se enteró ahí, como que ya tenían todo cocinado y... Y acá quiere pasar lo mismo. s í Natalia, mencionaste de una audiencia pública que era no vinculante, pero de todas maneras、eh, rechazaron esta, esta posibilidad o no. A ver, en la audiencia pública, la gente, el discurso del intendente es que、eh, es para remediar nuestros pasivos a ser un, un pueblo lentamente petrolero. Pero nosotros、eh, ya hay una empresa que está haciendo remediación d e suelo en medanito. Esto es. A ver, es un discurso, discurso encubierto como para a traer pasivos de toda la provincia de Neuquén y de otras áreas. Eso es en realidad. Por eso, por eso también está esta magnitud, ¿no?、Eh, Catriel tiene 675 hectáreas en barrios. Hay que mencionar esto. Y el Mega Basurero tendría 300 hectáreas.、Uh -huh. Así que serían la mitad de los barrios de Catriel.、Uh -huh. Esto está, apunta más que nada a los residuos que. De los no convencionales, del fracking. Ya claro, acá en Catriel、eh, no tenemos perforaciones no convencionales. Hasta ahora tenemos solamente la perforación convencional que no deja tantos residuos como el fracking.、Uh -huh. ¿Y, ¿Y estuvo Dina Migani por allá explicando, tratando de explicar desde medio ambiente? Estuvo la señora Dina Migani. Es bastante cuestionable esta señora porque salió en la radio que más difusión tiene, la cual nos calla a nosotros. Eh, salió a decir en un principio que no sabía cuántas era hectáreas eran, que eran 45, que no, en actitud u b i t a t i v a Y después terminó reconociendo que eran 300 hectáreas. Salió a decir de que era solamente para los residuos y pasivos de la provincia de r í o n e g r o En el expediente dice que no, que van a, ser, van a traer residuos de otras provincias, pasivos de otras provincias. También se deja entrever el marco legal del expediente. Que van a traer productos como PCB,、eh, productos radioactivos que nosotros no producimos. Entonces, en función a esto, tapan para que la gente no sepa realmente lo que van a traer ahí.、Uh -huh. eh... la, a, aparte, la señora Dina Migani está cuestionada por ser la única empresa que podría hacer el transporte de este tipo de material. La claro, doña está, Quimpe está vinculada entonces, familiarmente entonces, a esa empresa. Entonces, ¿quién nos da la seguridad a nosotros de un control? Es más, Ahí, ahora en el lugar donde se, donde se va a hacer el emplazamiento, hay un pasivo que dejó la empresa g r e a m c o r e del basurero que querían instalar en Cinco Saltos, está ahí. Y el intendente de Catriel dio la autorización para que quedara ahí. El otro, intendente de Catriel cae... es Carlos Johnston, ¿no? Carlos, Carlos Johnston.、Sí. Uh -huh. para, sí. y, y, para... y no va a permitir que haya、eh, un referéndum popular. No va a haber referéndum. No,、eh, a ver,、eh, lo democrático de todo esto, más allá de que la audiencia pública haya sido no vinculante, que haya venido gente digitada que ha estado en otras audiencias. A ver, tiene como un staff preparado la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaria de Medio Ambiente. Tiene gente que va a las diferentes audiencias públicas a hablar de las bondades de la Secretaría de Medio Ambiente. Eso es poco democrático. Hay gente que digitada,、uh -huh. que viene, ¿sí?、Eh, también el intendente. Cerró la audiencia pública diciendo: Yo no voy a permitir ningún referéndum popular en c a t r i e l como si fuera el dueño del pueblo y de nuestras vidas. Ver, tiene un poder que se lo dio el pueblo y el pueblo también se lo puede quitar.、Eh, es, es bastante despótico la manera con la que se están, se están manejando, inclusive、eh, tienen marcada la gente que está dentro del grupo de los vecinos. No, es bastante turbio, son turbios. Ahora, me imagino un catriel muy dividido,、eh, con un sector que trata de llevar conciencia y tomar dimensión de todo el daño y con un gran sector que, bajo esto de, de, de estar、eh, directo o indirectamente、eh, vinculados a, al negocio petrolero por ser empleado o hijo de empleado o lo que fuere, Porque yo tengo recuerdo acá en la legislatura cuando vino un grupo de Catriel,、eh, de alguna manera peleando a las asambleas autoconvocadas cuando se,、sí. se hacía lo de los fondos petroleros.、Eh, y todos acá envalentonados, sobre todo los legisladores juntos somos Río Negro, porque Catriel,、sí. o lo que era una bandera grande que decía Catriel, los aplaudía. Sí, sí, es, s e g a m e n t e es así la situación. t á un poco,、eh, poco encontrada. Aparte, desde la municipalidad se salió a decir que iba a generar puestos de, puestos de trabajo,、eh, aprovechando toda esta crisis económica, en realidad son 30 puestos de trabajo los que va a generar esa planta, y no creo que vaya a ser gente de Catriel. Y con ese discurso de que va a ser para remediarnos a nosotros, que va a ser para generar nuevos puestos de trabajo, aquietan a la gente. Muy bien. Para una pregunta. Sí. Para, ahí, para la, la gente que nos está escuchando acá en Viedma, que por ahí、eh, vos cuando decís pasivos, es algo que ya utilizás, una palabra que ya utilizás y sabés de qué estás hablando, pero todavía nosotros acá en Viedma estamos bastante lejos, quin... a 500 kilómetros, río abajo, de lo que es la zona petrolera. ¿Qué significa un pasivo? Para、el、que pasivo la gente. pasivo es,、sí. es un accidente, ¿sí? en el ámbito del petróleo se llama un accidente, un derrame. Ese tipo de cosas, s í eso sería un pasivo. Y después, aparte, están los residuos que genera la industria de petróleo. Claro. Esa es la diferencia entre pasivo y residuo. Está bien, perfecto. En el ámbito petrolero. Otra cosa que quería, que quería hacer público es el tema de que en la audiencia pública se, se presentó el referente del Coirco, porque estaría la ubicación donde querrían emplazar esto, tendría injerencia directa sobre el río Colorado. Claro.、Y Ya tenemos problema con el tema del p o r t e s u e l o del viento, a lo cual el intendente de Catriel no está, no, lo invitaron a la charla del p o r t e s u e l o del viento, ¿para qué? Para sumar fuerzas, porque nos quedaríamos, Catriel se quedaría sin recursos hídricos. O sea, ya no tenemos recursos hídricos, nos quedaríamos una nada, sumal a esto. Contaminación y sin recursos hídricos, Catriel va a ser una bomba de tiempo. Claro. No, no, no tenemos garantizada la salud, no tenemos hospital, de hecho. <risa> no te, no, el hospital se viene prometiendo desde la otra gestión. b r e t i n e c es el caballito de batalla, el señor b r e t i n e c Señor. ¿Y, ¿Y cómo es? s c u a n d o hay alguna situación que se van a Chipoleti? Y sí, dependemos de Chipoleti, lamentablemente. Y la gente que no tiene obra social, ¿qué hace? ¿Vos,、eh, a ver, esto, este medio de basurero es, es como. Es como una muerte programada para la población.、Claro. Y la, lamentablemente, la gente que más、eh, puede llegar a sufrir esto es la gente que no tiene recursos o que depende de un hospital del cual no tenemos acá, porque c a t r í l l o todavía s i g u r a como、eh, hospital rural.、Uh -huh. Hospital ¿Son rural. Son 25.000 habitantes más o menos, ¿no? Sí, 25 entre 25.000 y 30.000 habitantes. Qué barro. ¿Y no、eh, tienen hospital? No tenemos hospital. Ahora sí hay Pero, petróleo. El hospital es, es... Sí, petróleo. Sí, regalías. ¿Quién se las está robando? No sé. Hay un matadero que no se justifica, s í un matadero municipal, en donde no, en c a t i a no hay la cantidad de zapatos como para hacer una producción, o sea, no les dan los costos. Pero es e s e s tema aparte, ¿no? Después、uh -huh. el, eh, el intendente sacó un proyecto de sembrar maíz y todo esto, y unos chicos de la Universidad de Comagua hicieron un, un informe y están trayendo glifosato de Monsanto. O sea, estamos. Eh, eh, acorralados. Mal, acorralados a nivel salud, a nivel、eh, contaminación, muy, muy, muy, muy mal parados. ¿Y como asamblea cómo están? Porque me imagino que esto que contabas, ¿no? Les niegan micrófono, los bombardean, dicen que ustedes son unos loquitos que nada que ver, que vieron、sí. que se puede,、eh, qué sé yo, acá tenés a alguno que se pelea con la asamblea autoconvocados por el río y les i n v i t a que se puede tomar el agua del río, así los bombardean, como que se hacen los cancheros.、Sí. Este, y ustedes me imagino que pasan igual, ¿no? Son como、eh, los. La pasamos, sí, la pasamos muy, muy mal porque, a ver, llevamos. Para,、eh, vino la gente de, Opsur, de Observatorio Petróleo Sur que, a dar una charla, los cuales nos han dado muchísima información, estamos, estamos muy agradecidos con ellos, y llevamos invitación a todas las r a d i o s a las escuelas, a todas las instituciones, fueron muy pocos. Uh -huh. Realmente fueron muy pocos, ¿por qué? Porque tenés el que abre el micrófono a la mañana y que le da m a n i j a y te dice que todo va a estar re bien y te m a q u i l l a la situación y dale que vamos. Claro. Ese es el tema. Bueno.、Y、salís al centro y, y te juntás a repartir panfletos y te dicen, no, si el intendente dijo esto o si en la radio dijeron lo otro. Qué b u e n o Es triste que, te, que haya un monopolio, ¿sí? ...que Maneje esto, realmente son pocas las radios las que nos han dado difusión, de la cual estamos agradecidos porque、eh, esto es, es remarla en dulce de leche, Así,、claro. literalmente. Natalia, ¿cómo sigue esto? Porque ustedes, bueno, en, el, en la, la, la audiencia, nuevamente reitero, es no vinculante, o sea, fue una opinión, pero está clara que en la opinión dejó sentado de que no están nada de acuerdo. Además, bueno, una de las expositoras fue d i n a m i g a n i ...que a la vez tiene una relación que la vincula a una empresa que le interesa el negocio, <risa> una cosa de、claro. loco, medio ambiente. <risa> Eh, no es la primera vez que lo dicen, lo dicen también los autoconvocados de San Antonio, los autoconvocados de Allen, en este caso los vecinos también de Catriel, o sea.、Sí, d s ¿sí? somos, este... eh, somos, a ver, somos área de sacrificio de manera individual cada Catriel. Así somos, así veo que, que estamos pautados, o sea, que vamos, no les importa nada, total, ellos se van. Y los que realmente queremos a Catriel, como yo que y o se n a c í d e criada acá en Catriel,、eh, es, y es abatante, te da muchísima bronca. Uh -huh. Muchísima bronca que seamos el negocio de cual no podemos ser parte. Si bien vamos a ser parte del negocio, vamos a ser como un área de sacrificio y p o n e l e No, no tenemos, no tenemos voz. O sea que、solos. esto avanza entonces. Ustedes ven que、eh, avanza, no se va a poder frenar. O, o ¿Por o dónde、eh, piensa que se puede frenar? Nosotros, nosotros presentamos un, una nota pidiendo al intendente que nos dé audiencia. Ver, ya sabemos la respuesta. Johnston, el s e que se escapó cuando murió, es. cuando a s e s i n a r o n a Soria, ¿no? Fue que t x a c t a m e n t e fue.、Él. Estuvo perdido y apareció con unos fajos de plata, todo, ¿no? Una cosa rara, sí. ¿fue? Sí, sí, bastante, ¿Ese, ese es bastante particular. Ese j o h、ah, n Está bien, ahora、sí. ya sé quién es, Carlos Johnston. Ya sabes quién es, sí, es bastante particular,、eh, ¿no? r <risa> Bueno,、eh, nosotros ahora tenemos como siguiente medida, medida enviar notas, porque enviamos nota a la Secretaría de Medio Ambiente porque no se respetaron los plazos de la audiencia pública. Nos contestaron, pero en fin, fue una contestación como diciendo sí se respetaron los plazos y las otras cosas, las otras preguntas no nos respondieron. Así que nuevamente vamos a enviar una nota donde vamos a pedir que se nos dé información sobre el estudio,、eh, a ver si a, a Crexel lo obligan a replantear y hacer un nuevo informe hídrico en base a lo que plantea el Coirco.、Uh -huh. Porque nos estarían dejando, o sea, sin recursos hídricos directamente.、Ajá. Afectaría esto. A Catrín, el Colorado, y al río, y a. tendría también、eh, injerencia Rincón de los Sauces. Chao.、Eh, sí, o sea, estamos re complicados. El maltratado río Colorado ya recibiría ya recontramaltrato. <risa> sí, recontramaltrato, exactamente. Qué bárbaro. e s Bueno, Entonces, y. Esa es la idea, viste.、Man、¿Y están asesorados, están vinculados con a b o g a d o Porque esto, viste, que acá hay que buscar la letra fina. Sí, me imagino que sí. Eh. Te voy a decir la palabra, a s í literal se abrieron de g a m a Pero hay abogados en la asamblea de Allen, b u s q u e n l o s por ese lado, me parece que podemos.、Sí, ahí... sí, eh, También sí, se、no、abrieron、pensaba. de g a m a no me digas eso porque ya, listo, me levanto y me voy. <risas> no, no, no, a ver,、claro. yo, no pensamos aflojarle, sí, s pero cuando vos vas a la defensoría de Cipoletti l y no, no recibís más respuestas,、claro. porque fuimos a la defensoría, n o mandan. Defensoría, ¿estás hablando de la delegación de Defensoría del Pueblo de Cipoletti? l De Cipoletti y Nadina Díaz. Bueno. Ellos、eh, pidieron, un,、eh, se les ha contestado lo mismo que a nosotros, ¿no? ¿Por qué no, por qué no se le había hecho,、eh, por qué no se respetaron los plazos de la audiencia pública?、Eh, también creo que OVNE del PJ había presentado una nota para que la audiencia pública se. pospusiera ¿por qué? porque no estaban siendo respetados los plazos y porque no se había convocado a las escuelas,、claro. a las instituciones. ¿Sabes qué hicieron desde la municipalidad? Le dieron una charla para apaciguar las aguas a un grupo selecto. ¿Qué grupo selecto?、Vale. Eh, le dieron una charla a la gente de Cotecal, que es la cooperativa telefónica.、Mm. Le dieron una charla a la parte médica, a los médicos de Catrien. Y el pueblo que se joda. Así, literal. Ah, o sea que la audiencia pública fue recontra poco pública. O sea, fue pública, fue pública, hubo 30, pero antes de la audiencia pública se le dio charla a ciertos sectores, como para apaciguar y decir:、eh, no va a, estar, va a estar todo bien, va a ser un basurero que va a estar muy lejos de Catriel. La verdad. Sí, sí, Natalia,、eh. este, no, nada, vamos a seguir en contacto. Te vamos a volver a、Dale. llamar seguramente. u、sí, eh, no、a n r a n t e cualquier novedad que tengan también. Y vamos a ver de acá quiénes、eh, pueden hacer cargo. Algún legislador, algo que, que, que, que agite algo. Me imagino a Rochas haciendo ya la denuncia. Pero no, ¿alg algún legislador que... Mirá, <risa> <que> te comento. <risa> ese día en la audiencia pública estaba la señora Magdalena O'Darda.、Eh, a la cual con, le pido el teléfono de ella. Al el otro día pido hablar con ella por teléfono. Para preguntarle qué acción iba a tomar ella、si、Como s t a hora de dar una mano,、sí. exactamente dijo que no, que ella en realidad iba a ejercer y a hacer algo en contra del porte suelo del viento, o sea, en contra del coirco, <ríe> en contra de la gente que quiere salvar nuestro Colorado.、Mm, qué raro. Sí, es, qué yo raro. no sé si es, si es gente que se está alineando con Bretton Lake para las nacionales, realmente, no sé, no sé. Qué raro. Vamos a hablar también con Doña Darda. Capaz que, ver, no, capaz que no entendió la audiencia. Capaz que, o, que no entendió. No, no sé, sé, pensemos buenamente. ¿Eh? Seamos Pense buenos. Pensemos buenamente. Porque es una persona dentro del. Es que dentro es de, de la、misma. provincia era supuestamente una de las más comprometidas con esto de. Exactamente, con medio ambiente, con las comunidades. Por eso me llamó la atención.、Eh, bueno. A nosotros también nos llamó la atención que no, que no tuviéramos respuesta, igual que los referentes que tiene acá local del ARI. Tampoco.、Eh, porque todos en la audiencia, porque estaban.、Eh, Estaban por, por ser las elecciones de convencionales y esto también les ayudó. Lo claro, cierto porque, porque todos decían: No, no queremos, no queremos el mega basurero, no queremos que esto, que estamos de acuerdo. Todos, a ver, la gente de Catriel está de acuerdo en remediar nuestros pasivos y r e s i d u o s ambientales, pero los del e g i d o de Catriel, pero lo que la gente desconoce es que van, esto está orientado a lo que va a venir de Vaca Muerta, a lo que va a venir de Noguén, que están colapsados sus, sus basureros. Claro. Esa es la realidad. Entonces, esta gente salió en su momento a decir: No, porque me gustaría que la gente del ARI se acerque a hablar con los vecinos. Nosotros hacemos reuniones donde por, por las redes sociales convocamos. Hemos tenido más difusión afuera de Catriel que dentro de Catriel. Vamos a ver qué, en qué podemos ayudar, Natalia. Muchas gracias.、No, Abrazo grande. En dos a la Asamblea Permanente Socioambiental de Catriel.、Eh, gracias también por el trabajo que hacen.、Eh. no, Gracias. gracias. Gracias a todos ustedes y, y muchas gracias a la gente de Obsur que nos dan la、claro, mano. Observatorio、sí. Petrolero del Sur que son los que han ayudado a dimensionar esto. Así que、eh, vamos Así. a ver si podemos también charlar con ellos. Abrazo grande,、bueno. Natalia, y mucha no, fuerza. Abra... Listo, gracias. eh.、Dale. Seguimos en lucha. e、eh. Hasta h pronto, más que, nunca, más que nunca. Dale, abrazo.、Okay. Listo, chao.